Buenos días, Silvano de América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien Trabajando Bueno, con intenciones de que nos cuente Había sido un anuncio de la secretaria en el mes de diciembre Si mal no lo recuerdo En el marco de los 20 años de Aviadi La posibilidad de que los pacientes con diabetes Que son afiliados a Lipros Cuenten con este sistema Freestyle, así denominado Que, bueno, evita o es menos invasivo Que el sistema tradicional de control de glucemia sí. Eh, se había establecido una población objetivo de, digamos, de niños para el diabetes tipo 1 eh, hasta los 21 años y, y digamos, lo que se hizo fue una, una, la primera compra piloto de, de este sistema. Eh, se buscaba el empadronamiento. Cuando yo llegué, además de las otras prioridades de, de deuda y de requerimientos que teníamos prestacionales, eh, establecí que fuera un sistema... Eh, punto a punto que significa que para mejorar la trazabilidad y que no haya dificultades eh, hubiera una lo que se llama un sistema que se, se, se genera un sistema informático online donde pudiéramos este, entregarle a la persona en custodia el freestyle, no el mhm uh -huh. y cómo se y eso fue lo que demoró unos días y generó ciertas ciertas suspicacias o ciertas digamos molestias y Todas esas cosas en los diarios Que suelen suceder a veces ¿no? uh -huh. eh, Concretamente, ¿qué tiene que hacer el afiliado que requiera de este artefacto? Tiene que concurrir a la delegación, la delegación ya tiene su. donde está empadronado y, eh, digamos, llevarse la, la. digamos, la. lo que es una planilla, una, una. una planilla determinada, donde va a retirar, digamos, su. su monitor, nada más que. se va a firmar una custodia para. para el aparato, nada más, para que él tenga. sabe que salga una responsabilidad, una que es una propiedad de digamos de que se le ha sido conferida en custodia, es para todos los pacientes eh, usted habló recién de un límite de edad, sí para un límite de edad Eh, es la primera la, la primera iniciación que se está haciendo con esto una inversión uh -huh. y esperamos que, que tenga un impacto sanitario positivo en el futuro de adelante. Uh -huh. es decir que en esta primera prueba piloto va a ser para un hasta los 21 años si no recuerdo mal que lo dijo recién sí. y después sí. la intención es poder ampliarlo para el resto de los afiliados de acuerdo a los recursos con que cuente la institución y de acuerdo a las, a las prioridades que podamos hacer porque m, la institución en este momento eh, está digamos rehaciendo un ordenamiento de prestaciones y transcurridos seis meses vamos a hacer una evaluación del de sistema y cómo ha ido evolucionando y además eh, viendo cómo va a, poco a poco el saneamiento de las cuentas de la institución ¿Qué cantidad de aparatos se han comprado? En este momento vemos, eh, tenemos alrededor de 100 aparatos eh, para, para distribuir y se espera digamos, que se complete con Algo de 300. Uh -huh. eh, Lo han eh, conversado con la gente de las organizaciones, en el caso de Viedma con Aviadi específicamente, porque conversamos con, con Nico Arce hoy. Él, de hecho, no no quiso conversar con nosotros al aire porque no estaba muy al tanto y nos decía esto precisamente, que se habían entrado por la gacetilla y que no tenían demasiada información para darnos y que por ese motivo no querían decirnos. Eh, ¿Ustedes han consultado a ellos qué cantidad de pacientes ah, hay en Viedma? Claro. Es raro porque no no no digamos algunos integrantes ya se habían manifestado públicamente, desconozco por no no tenían información mm -hmm. mire yo creo que como la como la anterior gestión había tenido digamos un unas charlas previas, eh, yo pensé que ya eso estaba acordado, lo que yo hice fue. concretar la distribución de lo que se había adquirido Ajá. y hacerlo bajo una nominalización, lo que llamamos nominalización punto a punto, para poder estar seguro de la de transparencia del acto y de la eficiencia del sistema, ¿no? Uh -huh. eh, Marenco, recuérdenos eh, la importancia de este aparato que y lo viene reclamando hace, hace varios años, eh, sobre todo por la cuestión invasiva que implica el, el sistema tradicional, es, ¿no es, es cierto? Es un, es un monitor de glucosa que se sigue, que, digamos, portable, que evita todo alto invasivo y que además permite monitorear de una manera más eficiente eh, el, digamos la glucemia de, de la persona diabética. Eh, este tiene una um, suma importancia, sobre todo en diabetes tipo 1, y eh, digamos mm, eh, decidimos una población objetivo de, de, de, de, alto, de alta eficiencia de, que está bajo riesgo, que es eh, digamos la diabetes tipo 1, donde tenemos niños y eh, adultos y niñas, adolescentes y y adultos de la primera etapa, uh -huh. ¿sí? Por eso es que eh, se, está, se hizo con ese objetivo, ese, ese es el objetivo principal, que tenga un alto impacto, sobre todo porque no es invasivo, porque tiene una manera eficiente de poder correlacionar los niveles de glucosa, eso permite hacer una sistematización progresiva y una evaluación de un monitoreo que después permite al médico poder tener mayor certeza de cómo está, eh, digamos, eh, eh, evolucionando. Eso complementariamente con análisis como la hemoglobina glicosilada permite, eh, permite mejorar y algunos, in, algunos análisis más se eh, permite ir evaluando no solo la glucemia sino el estado general del paciente diabético que con una buena, con una buena, un buen abordaje integral este, permite mejorar muchísimo la calidad de vida. Marenco, entonces las familias que necesiten este aparato con eh, hijos, hijas eh, menores sí. de 21 años ya pueden acercarse a realizar el trámite. Sí, sí. Sí, Bien. sí, sí bueno. en cada delegación eh, mire, en cada delegación de la provincia está la resolución y la demora que tanto fastidió era simplemente para ser transparente, algo que sabe que a veces este, somos, en todas las instituciones, sobre todo en los últimos tiempos, a veces somos sospechados de, de, de falta de transparencia y mi intención es que sea de la manera más transparente posible y que además cualquier afiliado que pueda requerir información sobre el aspecto pueda tenerlo de forma certera y rápida. Eh, Marenco, le agradecemos la diferencia de habernos atendido, sobre todo porque sabemos que está en viaje y se detuvo unos minutos para poder conversar con nosotros. Y seguramente conversaremos aquí en Viedma sobre otros temas que estén revinculados con el IPROS Muchas gracias y hasta luego. Va a ser un placer, que tenga el Muy Buen Día. Igualmente. Gracias.